Hasta el 7 de septiembre está abierta la inscripción para participar del concurso televisivo que seleccionará la mejor performance drag. Para anotarse, hay una serie de formularios que están circulando en las redes sociales. Nosotros vamos a hablar con la conductriz de ese encuentro, Santi Tueros. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo les va a ustedes? Bien. Buen día, Santi. Para empezar bueno. a hablar de este tema, a mí me gustaría que eh, brevemente... Nos digas qué es ser drag. Mira, la otra vez en, en otra entrevista me preguntaron qué es ser drag, me agarraron desprevenida porque pueden haber un montón de sí. definiciones para esto. Eh, en principio se trata de una especie de show eh, de transformismo uy, eh, en el que una persona que normalmente porta una apariencia masculina eh, se recrea su imagen de forma artística Para parecer femenina, pero de modo muy exagerado, claro. eh, rozando el ridículo o rozando lo gracioso o rozando lo, lo, lo cómico, extravagante. lo extravagante, esa palabra es buenísima, eh, casi con una intención de, eh, de hacer burla al, al a la idea de género, y esta, que me parece sí. importante. Justamente de, eh, mencionaba que estas competencias no, no es algo nuevo, digo, se vienen realizando en Argentina, en Europa, que fue donde comenzaron, pero esta sería la primera vez que hay una competencia de drag en La Pampa. Y eso seguro, sí. Eh, pa, eh, ¿Cómo va a ser? Contanos un poco cómo va a ser el formato de esta competencia. Y bueno, el, el o sea de referencia tenemos el RuPaul Drag Race, que es, el programa más conocido tengo entendido y que marcó que un más se popularizó sí. es súper popular sí eh, es un programa Yankee que es una especie de reality al estilo eh, bueno los realities que estamos viendo en en la, la, la televisión argentina por ejemplo cocina que hay por ejemplo 11 concursantes y se van eliminando a través de los capítulos porque hay actividades competencias nosotros sacamos eso como referencia pero bueno eh, le empezamos a tener a encontrar nuestra propia... Eh, Esencia. Audience. Esencia, claro. No, no, hay muchas cosas de RuPaul que no nos gustan, digamos. ¿Cómo eh, cuáles? Y, en principio, yo ahora no lo, no podría defender esto <ríe> en radio, pero me parece que siempre tuvo eh, tintes muy liberales, eh, muy yanquis. Claro, propio eh, de... ¿Cómo? Eh, cl propio de ser un, un programa que está en Estados Unidos sí sí sí tal cual sí. y con mucha mucha competencia mucho mu mucha mucha pelea digo había como poca cuestión afectiva eh, y por eso nosotros eliminamos la parte de que las personas eh, vayan sin, siendo eliminadas a través de los capítulos uh -huh. eh, con lo cual el concurso con los primeros tres premios eh, se va a hacer en el capítulo final pero en el medio va a haber Talleres de para aprender sobre sobre lo textil, sobre la perfo, sobre el canto, sobre el baile de, y con... para ir conociendo las a las participantes. Contanos eh, esto va a ser una producción audiovisual. ¿Cómo se puede acceder? ¿Cuál es la idea? ¿Dónde se va a ver? ¿Qué otras personas participan? Eh, bueno, en principio es de es un proyecto ideado por Megafon Audiovisual, que es una productora independiente de acá de Santa Rosa. Eh, relativamente nueva eh, con con poca gente en su núcleo digamos eh, y nada en su Instagram está la, la el link para inscribirse y participar eh, hay un formulario hay ciertas bases y condiciones y cuestiones necesarias este hasta el y, 7 de septiembre se pueden inscribir Sí, con lo cual habría que ir haciéndolo. Claro, ¿y hay alguna fecha aproximada de cuándo van a alargar finalmente y cuándo vamos a poder ver la competencia? Y el, el programa está en preproducción todavía. Ah. Eh, también bien. algo que. que tuve todavía que, no, decir no hay en una momento. fecha. Eh, sé que va a ser en noviembre, así como para el mes en donde se festeja la, la marcha del orgullo. Este, pero bueno, hay varias cosas que todavía no, al menos yo personalmente no sé porque. No estoy en las oficinas. Disputa Santa es el, el nombre de este Disputa proyecto. Disputa Santa, sí. Bueno, Santi, te agradecemos. Y si querés agregar algo más, más vale que te estamos escuchando. Eh, no, bueno, que no duden en verlo, que le vamos a poner un montón de, de amor. Y nada, que, que esperamos que lo disfruten. Y que te escriban, por favor. Gracias de vuelta. Gracias a ustedes, Che. Un San, abrazo. Santi Heringer Tueros es conductriz de este proyecto Disputa Santa que está dando vueltas en las redes.